Creer. La iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, pero no podía ser la iglesia católica. Los católicos me caían mal. Entonces fui a una exposición solemne del Santísimo y quedé fascinado. ¿Por qué me hice católico? Porque no tuve otra opción. Pues amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. Sufrí mucho, pero valió la pena, porque al fin estoy en casa. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Estoy en Casa. Efectivamente, estoy en casa y soy plenamente feliz. Feliz porque he descubierto unas riquezas maravillosas. En estos años que ya llevo militando en la iglesia católica, he descubierto unas maravillas que me hacen plenamente feliz. Porque entre otras cosas, he descubierto el favor de Dios a mi pobre pecador. Sin merecerlo, el Señor, al igual que todos mis hermanos en la iglesia católica, me ha regalado el don de la fe plena y completa. Y parte de esa fe plena y completa es el cariño, el aprecio, y la devoción que nosotros los cristianos católicos tenemos hacia la Santísima Virgen María. Ahora bien, nos da pena... Que otros hermanos nuestros no puedan entender nuestra piedad uh, mariana. Claro, hay que ser justos con ellos O sea, ¿cómo van a entender si no tiene quien les explique? Entonces, como hemos estado diciendo en esta nueva etapa de Estoy en Casa, hay que dialogar con estos con estos hermanos con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha caridad. O sea, no se trata de confrontación, ni se trata de pelea, porque nuestros hermanos separados y también los miembros de la secta son gente bien intencionada, son gente buena, eh, son gente que buscan a Dios sinceramente. Así que debemos aprovechar Ese uh, deseo que ellos tienen de conocer cada vez más de Dios Para irle transmitiendo la doctrina de Jesucristo De manera que lo que ya saben se amplíe Puedan recibir el don de la fe plena Y nos puedan entender, nos puedan comprender Y de esa manera nos vamos a llevar muchísimo, muchísimo mejor Por eso hemos dedicado este episodio de hoy A la Santísima Virgen María Vamos a uno de los temas que que genera uh, más controversia en cuanto al diálogo entre nosotros. Me refiero a nuestra creencia y al dogma católico de la maternidad divina de María. ¿Por qué? Porque nosotros, los cristianos católicos, creemos que María es madre de Dios. Ahora bien, no te debe sorprender algo que te voy a decir. Los primeros reformadores, a partir de del siglo 16, desde que comenzó o se inició la reforma en 1517, creyeron inamoviblemente, insistentemente que María era madre de Dios. De hecho, si tú te refieres, por ejemplo, a un escrito del Dr. Martín Lutero, que dedicó para comentar el Magnífica de la Bienaventurada Virgen María, así lo tituló, te vas a dar cuenta de que el Dr. Lutero llama a Santa María, Madre de Dios, siete veces en ese escrito. Ahora bien, ¿por qué? No solamente Lutero, sino también otro gran teólogo sistemático de la Reforma, el que inició ese movimiento en Ginebra, me refiero a Juan Calvino, a quien le debemos la primera gran sistematización de la doctrina protestante. Pues Juan Calvino también creía en la maternidad divina de la Virgen, porque estos dos teólogos de la Reforma, inclusive otros más, y los teólogos que actualmente devienen del pensamiento de ellos y las denominaciones que han salido de ellos desde 1517 hasta nosotros, todos creen en la maternidad divina de la virgen. Claro, otros cristianos, lamentablemente, cristianos uh, evangélicos no creen en la maternidad divina de la virgen. En la medida en que se van distanciando de la reforma protestante, van abandonando elementos importantes de esa primera fe protestante. Entre uno de esos o uno de esos elementos es la creencia de que María, Santa María es la madre de Dios. ¿Por qué lo creían? Porque ellos habían leído, contrario a otros, eh, al sol de hoy, habían leído la definición dogmática de esta iglesia acerca de, uh, de nuestra creencia, la maternidad divina de la Virgen, en el concilio de Éfeso del, del año 431. Cuando uno lee bien y se atiene a lo establecido ya lo fijado en el dogma, no es que el dogma se invente, es que la iglesia toma lo que siempre hemos creído y lo fija para beneficio nuestro, para que no nos equivoquemos. Pues los reformadores habían leído, y nosotros deberíamos leer también, esa definición dogmática del concilio de Éfeso del año 431. Porque ahí se expone las razones de nuestra fe, inamovible por demás, En la maternidad divina de la Virgen. María es madre de Dios porque Jesucristo es Dios. En este sentido, el dogma supuestamente mariano de la maternidad divina... No es Mariano. El dogma es cristológico. Se estableció para defender la divinidad de Jesucristo, la personalidad divina de Jesucristo, y establecer la relación de las dos naturalezas humana y divina en una misma persona. Entonces, es sencillo realmente maría es madre de la segunda persona de la santísima trinidad ella no inventa ella no genera es decir dios no aparece a partir de ella dios siempre ha sido pero ella es cerca el, ella es el canal a través del cual aparece el hijo de dios dios entre nosotros emanuel hecho carne ella es la madre de esa persona divina Así que debemos entender bien el dogma cristiano de verdad. El que establece lo que siempre ha creído la iglesia y eso lo vamos a ir viendo poco eh, a poco. ¿Por qué o cómo podemos comenzar a probar esto? Lo podemos comenzar a probar con uh, un tema o un asunto que puede ser también un poco neurálgico, pero que es necesario abordarlo para poder entender esto. Me refiero a que Santa María... Fue preparada para su rol de madre de Dios a través de la concepción inmaculada. María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Y para comenzar con esto deberíamos fijarnos de Lucas capítulo 1 versículo 27. El ángel después que la saluda. Salve, le llama llena de gracia. Esto es importante. No la llama María o Miriam, que es la forma hebrea de María. No, le cambia el nombre a, según nuestras traducciones, llena de gracia. Pero, pero, hay que tomar en consideración, cuando se le cambia el nombre a alguien en la Biblia, siempre se anuncia por el cambio de nombre un rol determinante de esa persona en la historia de la salvación. Y a Nuestra Señora se le cambia el nombre. Según estas tradiciones, a llena de gracia. Otras traducciones dicen muy favorecida. Lamentablemente estas traducciones en lenguas modernas no hacen justicia al griego koiné original. Resulta que el nombre que le da el ángel a María es Keharitomene. Keharitomenes, esa es la el término griego que se utiliza, Keharitomenes. Ahora bien, porque si fuera solo llena de gracia sería pleres haritos y pleres haritos haría que la Virgen fuese solamente favorecida de parte de Dios, y en este sentido no habría diferencia entre Santa María con Isabel, o sea, la mamá del, del Bautista, con Sara, la esposa de Abraham, o con Ana, la mamá de Samuel. Entonces, entonces hay algo más, no es solamente muy muy favorecida, ella es queja. En mi Nuevo Testamento griego, el que llaman Nuevo Testamento Nestlé, que es un compendio de los 5000 manuscritos que actualmente se han descubierto del Nuevo Testamento. Yo leí que Jaritome en este texto y todas las variantes del texto original incluyen la misma el mismo término, que Jaritome, pero ¿qué significa te estarás preguntando? Escucha bien. Es un es un, es un término eh, extraño en el Nuevo Testamento en el sentido de que es la única vez que se utiliza en esta forma en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. Keharitomene indica una plenitud de la gracia divina. Ahora bien, además de eso, esta palabra, este término Keharitomene, tiene una dificultad asociativa con el tiempo y el espacio. Es decir, el tiempo y el lugar que se ocupa, o que ocupa la persona Keharitomene, no se puede definir ni establecer claramente. Voy a tratar de... Eh, definírtelo para que lo puedas entender. ¿Qué caritomene vendría a significar la que siempre, desde siempre, has gozado del favor de Dios? La que actualmente estás plena, repleta, rebosante de la gracia divina. La que siempre, por siempre jamás, vas a estar disfrutando beneficiándose de la plenitud de la gracia de Dios. ¿Te das cuenta de lo que estoy tratando de transmitir? En primera instancia dije que ella ha sido favorecida desde siempre, inclusive antes de nacer. Ella fue recipiente de la gracia de Dios. Todo esto está contenido en este nuevo nombre que el ángel le da a María, que quejaritomene. Entonces, a partir de ...del original griego koiné. Y a partir... de el anuncio que hace el ángel a María... ...y el cambio de nombre... ...podemos establecer... ...que Santa María... ...antes de haber nacido... ...por los méritos de Jesucristo... ...recibió esa gracia... ...de Dios santificante... ...que es antídoto... ...remedio... ...para el pecado... Ahora bien, alguien podría decir que Romanos 3:23 y te lo voy a decir, cuando me, cuando recién me iniciaba como católico, que quería estudiar bien los dogmas para poderlos aprender y poderlos transmitir para ser apostolado, hubo algunos eh, textos que me causaron dificultad, pero descubrí que la Iglesia Católica no se equivoca. O sea, cuando el Espíritu Santo habla y se establece y se establece algo, ya lo decía Mateo 18:18, 18, cuando se estableció el poder de atar y desatar al magisterio pontificio. O sea, Cuando la iglesia define algo con la autoridad de la iglesia, la autoridad apostólica, el Espíritu Santo ha hablado y lo que ha dicho es verdad y siempre que he estudiado las verdades católicas le he encontrado un sólido fundamento no solamente bíblico sino también coherente con la historia de la iglesia y coherente consigo mismo también en términos de cómo los católicos hemos acogido estas verdades de fe. Y uno de los textos que me causaron dificultad fue Romano 3.23, que dice, todos han pecado, y por lo tanto todos están excluidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice. Ahora bien, entonces, otra cosa que debemos tomar en consideración, es que la Santísima Virgen dice en Lucas 1.47, me regocijo en Dios mi Salvador. Entonces, ¿qué podemos decir a, a esto? Bueno romanos 323 no se refiere número uno al pecado al pecado personal al pecado original romano se refiere al pecado personal todos han pecado o sea han cometido pecado y como han cometido pecado están excluidos de la gracia o de la gloria de dios pero no se refiere o mejor dicho se refiere solamente a los pecados personales ahora bien ponte a pensar en un niño pequeño en un infante en un bebé que no ha tenido el tiempo ni la oportunidad de cometer pecados personales. Entonces, ¿esa persona está excluida de la gloria de Dios?, Podemos decir que esa persona, ese niño, ese infante ha pecado, y recuerden que en la época y en años anteriores, y todavía en algunos de nuestros países, la mortandad infantil es altísima. que vamos a decir entonces? Que esos niños bebés también han cometido pecado. No han cometido pecado, evidentemente. Entonces, la frase de Romano 3.23 no es absoluta, no se aplica a todas las personas, como tampoco se aplica a la Virgen Santísima. Cuando la Virgen dice, me regocijo en Dios mi Salvador, ¿qué decimos nosotros los católicos? Nosotros decimos, amén. ¿Eso es así? Nosotros no negamos que el Señor haya salvado a Santa María. No, al contrario, ella fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, porque efectivamente, efectivamente el Señor, en atención a los méritos ganados en la cruz, Antes de que eso sucediera, porque Él es Dios y Él tiene todo el poder para hacer lo que quiera, la preservó inmune de esa mancha de pecado original y de esa manera entonces la Virgen queda preparada y dispuesta para recibir, para ser acogida, ser cubierta por el Espíritu Santo. Y gestar entonces sus entrañas purísimas al verbo, que pasa a ser el verbo encarnado, que toma carne dentro de ella. Muy bien, resulta que el título de Madre de Dios, Madre de Dios, se le ha dado a la Virgen oficialmente a partir del siglo 2 estamos hablando de los años ciento y pico. Esto no quiere decir que no esté en los textos de la Biblia, ya lo veremos poco a poco, pero sí es bueno que sepamos que desde hace muchísimo tiempo se considera a la Virgen oficialmente como Madre de Dios. Ha sido establecido, ha sido creído desde siempre, ya desde los años ciento y pico, o sea, desde poquito después de haberse escrito la última línea del Nuevo Testamento, tenemos ese tipo de evidencia. En el siglo V, un señor llamado Nestorio atacó el título de aduciendo que María era madre de Jesús porque ella era madre de la naturaleza humana, pero no de la naturaleza divina. Entonces él decía, ella es madre de Cristo, ella es madre de Jesús, perdón, ella es madre de Jesús, pero no madre de Cristo. ¿Cuál es el problema que entonces el identificaba en Jesús dos personas? Entonces ya se habrán dado cuenta ustedes de que esto enseguida dio la voz de alerta. Dos personas en Cristo, cuando ya los cristianos creían en la unipersonalidad del Señor. Jesucristo es una sola persona. Pero ahora en para tratar de salvar ese aparente inconveniente de que una persona no puede ser madre de Dios porque no entendía lo que explicábamos al principio, entonces él resolvió el problema diciendo, ok, ella es madre de la persona humana de Jesús, pero no es madre de la persona divina. Como ya decíamos, entonces en el año 431, el concilio de Éfeso no solamente lo estableció como dogma, sino que condenó la herejía de Nestorio. Y desde entonces... Nosotros podemos afirmar sin equivocarnos que en Cristo el Señor hay dos naturalezas, humana y divina, en una misma persona. Y Santa María es madre de la persona del Hijo. Ahora bien, ¿cómo la Iglesia nos explica esto? ¿O cómo el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos explica esto? Pues a través de un término que, uh, que es la teotocos. Ella es la teotocos. teotoco significa literalmente la que paren... A Dios. Entendamos esto. Estamos hablando de una persona humana, de Santa María. No estamos hablando de, de, un, de un animalito. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando las madres tienen a sus hijos, ellas se convierten en el vehículo a través del cual aparece esa alma que ha sido dada por Dios. Eso es clarísimo. Esa alma se une a al cuerpo en el momento instante de la concepción, mejor dicho, esa alma comienza a tomar a tomar cuerpo y entonces esa persona eh, viene a aparecer ante nosotros. Resulta que la función maternal no se limita solo a parir. Por eso digo que la relación de Santa María con su hijo es una relación personal, no es una relación animal. Los que atentan en contra, los que no creen en la maternidad divina de la Virgen, En definitiva, podrían estar afirmando que la función única exclusiva de Santa María fue parir. La función solo de parir es función biológica o fisiológica de los animalitos, no de los seres humanos. Cuando una mujer pare es madre. Una mujer pare es madre no sólo por parir, sino por la relación materno-filial que desarrolla con su hijo, porque no somos animalitos, es decir, Las perras no se dan cuenta, no tienen conciencia de que tienen cachorritos. Las gatas no se han dado cuenta de que tienen gatitos. Es algo instintivo, es algo animal. Pero un ser humano sí lo sabe. Hay conciencia no solamente de la madre que da luz y ahora cría, sino también conciencia del hijo o de la hija de esa madre, que se sabe hijo de esa persona. Así que vamos al fundamento bíblico. Mateo 1.16 Mateo Vamos a comenzar con esto, para establecerlo del punto de vista bíblico, de una forma coherentemente bíblica. Primero, Mateo 1.16 dice que María, o de María, nació Jesús, el Cristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Decimos todos, amén. ¿Estamos bien? Repito, Mateo 1.16 dice que de María, de Santa María, nació Jesús, llamado el Cristo. Número 2, sigamos con la secuencia. Lucas 1.32 Lucas 1.32 El ángel le dice a María, Él será llamado Hijo del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. O sea, Él será llamado Hijo de Dios. Tercero, en Gálatas 4.4, dice, el Hijo de Dios nació de mujer. El Hijo de Dios nacido de mujer. Eso está en Gálatas 4.4. que es lo que dice? Que el Hijo de Dios nació de una mujer. Hasta ahí estamos claros o alguien lo duda todavía, porque no somos gnósticos, ¿verdad que no? Somos cristianos, y como cristianos creemos en la encarnación. Encarnación, by the way, término que creemos nosotros pero que no aparece en la Biblia. Eso es otra historia. Lo cierto es que en Gálatas 4.4 dice que el Hijo de Dios nació de mujer. Cuarto punto, en Juan 1.14 dice que, El verbo que coexistía con el Padre desde la eternidad se hizo carne. donde el verbo se hizo carne? En el seno de la Virgen. Estamos probando. Ella es madre de ese verbo que ahora se encarna. Y en quinto lugar, después de haber nacido el verbo, Dios entre nosotros, en Lucas 1.43... Santa María va a visitar a su madre, Santa Isabel. Y Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, exclama, llena del Espíritu Santo. O sea, no son ocurrencia de Santa Isabel. Fue una inspiración divina, directa del Espíritu, que se activa en ella. Y que ella dice llena del Espíritu Santo, ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Isabel hablaba arameo, y la palabra aramea para Señor es Adonai, que es el nombre que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Además de Yahvé, se utiliza Adonai, y Adonai es Señor en griego. Escucha bien, porque no se trata de cualquier otro Señor, porque los estudiosos, todos los estudiosos serios, de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento, saben que el título Señor, aplicado a Jesucristo, siempre, siempre es un reconocimiento de su divinidad. Siempre, repito, siempre que en el Nuevo Testamento se utiliza el término Señor para referirse a Jesucristo, siempre indica condición divina de Jesucristo. Lo podemos ver en romanos 19 mateo 22 del 43 al 45 hechos 236 primera de corintios 12 3 colosenses 26 filipenses 2 11 esto está en la biblia ella es madre de dios santa isabel lo proclama santa isabel lo dice llena del Espíritu Santo, de donde a mí que venga a verme la madre de mi Dios. Eso fue lo que dijo ella. Ahora, bien, vamos a usar el sentido común. ¿Alguien le dice acaso a su mamá, tú eres mamá de mi cuerpo? O sea, mamá de mi cuerpo, madre de mi cuerpo, alguien le de los que me está viendo y escuchando, de los que me están haciendo el favor de recibirme en sus hogares, llama acaso a su mamá, madre de mi cuerpo? ¿O no le decimos acaso nuestra madre, mi madre, madre, mamá, mami? Porque la concebimos no solo madre de nuestro cuerpo, sino también madre de nuestra alma, porque nosotros somos toda una persona, somos una sola y única persona, indivisible. Nuestras mamás son mamás de las personas que somos nosotros. Mi mamá, Doña Amelia, es mi madre. Y yo soy un cuerpo y un alma. Y de la única manera que estas dos realidades se pueden dividir es que yo me muera. Y, me, y después, al final de los tiempos, cuando el Señor lo haya previsto, entonces mi cuerpo tendrá que ser resucitado para reunirme con mi alma, porque Dios lo ha establecido de esa manera. Este soy yo, lo que ustedes ven. Mi madre Doña Amelia es madre de esta persona que está aquí Cuerpo y alma Y una vez más, no estamos diciendo con esto Que mi mamá Doña Amelia Haya generado el alma que me da la vida en este momento Porque nosotros sabemos que nuestro creador es Dios No nuestras madres Nuestros padres colaboran Porque así lo ha establecido el Señor Pero el alma es creada por Dios en el instante mismo de la concepción Y entonces comienza la gestación y nosotros venimos a hacer lo que hemos sido, gracias a Dios. ¿Ves cómo si nosotros eh, analizamos las verdades de fe, desde la Biblia, desde la historia, desde la espiritualidad, desde la santa tradición que los ilumina, que nos ayuda, podemos entender mucho mejor estas realidades. Cuando decimos que Santa María es Madre de Dios, nosotros los católicos, y la gran mayoría de las denominaciones protestantes que surgieron en la reforma protestante del siglo 16 XVI y 17 creemos que Santa María es madre de Dios negar la maternidad divina de la Virgen es negar que Jesucristo es Dios y yo te aseguro yo adoro al Dios verdadero, yo adoro a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, Santa María es madre de Jesucristo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, por lo tanto Santa María es madre de Dios, y por eso la veneramos, porque la misma Virgen es la primera en reconocer grandes, grandes cosas ha hecho en mí, ha hecho en mí el Todopoderoso. Grandes cosas ha hecho en mí el Todopoderoso. Ella es la primera en reconocer que estos favores han sido inmerecidos porque han sido han sido producto de la gracia, del querer de Dios. Dios se fijó en su sierva y Dios quiso, Él se plació, Él quiso hacerlo y así lo hizo efectivamente con ella. Preservando la inmune de toda mancha de pecado original y haciendo que ella gestara en sus entrañas purísimas al Hijo de Dios, y se relacionara con Él, como toda una madre. Por lo tanto, Jesucristo sabe también que tiene una madre, y esa madre se llama Santa María de Nazaret. Alabado sea el Señor, porque Él tiene el poder para hacer lo que quiere. Alabado sea el Señor, porque Él no miente, porque Él no nos induce a error. Alabado sea el Señor, por permitirnos militar en la iglesia que lo tiene todo. Dios te bendiga. A continuación, México